Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.